Hola, ¿qué tal, señor farmacéutico? ¿Cómo le va? No sé si me escucha ahí detrás de la máscara y el barbijo y el plástico que nos separa y la ventanilla de vidrio y la garita en el medio con vidrio blindado para evitar el paso del virus. Le grito, le grito un poco, así entiende mejor. Sí, tengo esta receta, el médico, ¿entiende ahí? Sí, me recetó estos audios, ¿los tiene? Sí. ...se lo paso por el buzón por donde no entra nada. Eh, no, este, este audio es con receta triple. Tiene que estar autorizado por la social. La prepaga. No, no se lo puedo expender. Disculpe, señor. Estaba viendo recién la negativa del farmacéutico intencionalmente lo, lo presencié... ...yo acá tengo... ...un audio mp3... ...que bueno... ...un familiar no lo va a usar... ...se lo dejaría a mitad de precio... ...mp3cina... ...tengo acá... Rejita. ...y dígame... ...buen hombre... ...que audio tiene, qué precio... mp3cina... ...a la mitad del valor comercial señor... Lo único que la tiene que tomar en ayunas, sábado, antes del almuerzo, a las 12 del mediodía, por AM690K24, una radio como a vos te gusta. Un saludo a su operador, Sebastián Gómez antelo ¿Qué me dice? Ah, qué interesante. Sí, la verdad, me encanta la idea, pero yo ese horario ya lo tengo reservado. Ya estoy tomando otras sustancias en ese horario que... Me parece mejor no mezclar. ¿No tiene algo para otro momento? Pero claro. Mire, usted mirándolo ahí a los ojos, mirándole el iris. Yo lo noto muy workaholic. Así que le, le recetaría este este medicamento para, para seguir a tope. Para no dormir. Lo puede tomar los lunes a las 23 horas por FM Ajuna 94.7 MHz de Bernal. ¿Y ¿Tiene efectos secundarios estos estos audios que me está mandando? Sí, ahora eso es todo, chamo. ¿Quién? ¿Quién lee ahora la contraindicación? Entonces se toma un ibuprofeno, un ribotril, clonazepam. ¿Quién lee las contraindicaciones, señor? Igualmente si usted quiere firmar esta póliza de seguro Está respaldada con todo el prestigio de la retaguardia.com.ar Sitio de noticias Bueno, muchas gracias, la verdad que me da me da confianza Me quedo más tranquilo con, con la seriedad con la que habla Ahora viéndolo usted tan informado ¿Usted tiene algo de información de ese feedlot de policías que quieren armar en, en algún lado? ¿Cómo es ese tema? Porque me interesa, ¿sabes? Mis hijos están con el padre, Radiodifusión, Le hacemos coquilla al parlante, Radiodiversión, Radio Mis hijos están con el padre, Mis hijos están con el padre, Buenos Aires, celebra la gastronomía, venía a comerla en vivo. ¡No soy yo! ¡Súpermán! Y salimos también a preguntar con los protocolos más estrictos y rigurosos. Estamos en un concurrido y pintoresco bar de Palermo. Aquí nos acercamos a una mesa de amigos. Hola, buenos días, ¿cómo se sienten con esta nueva reapertura de bares y restaurantes? vas a cerrar los bares de Buenos Aires? ¿Cómo vas a cerrar el café? ¿Cómo vas a poner feca con un amigo? Eso... Eso es querer ir contra lo que somos Eso es auto... Auto... ¿Cómo, cómo era? ¡Viva la patria! ¡Viva Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Viva la nación, viva la libertad, la libertad, las sagradas escrituras! ¡Viva la patria, en tu cara, Albertíteres, la tenés adentro, Albertíteres! ¡Qué boludo, qué boludo, el botón colorado se lo mete! Convertirnos en, en una sociedad mucho más empatical, ...es una motivación para seguir trabajando duro. Buenos Aires, en todo lo que tocas, estamos. En las últimas emisiones estuvimos contando cómo se estaba desarrollando el juicio en Caleta, Córdoba... ...Chubut, por el derrame de petróleo ocurrido hace 13 años... El derrame de petróleo que más cantidad volcó sobre el mar argentino. El juicio terminó esta semana y Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur nos cuenta las sensaciones que dejó la absolución de todos los acusados. Bueno, la, la sentencia absolutoria de los cinco imputados En el juicio penal por el derrame de crudos de Caleta Córdoba ocurrido en 2007 nos, nos generó indignación, nos sorprendió en un punto eh, porque si bien sabemos que este juicio eh, no se llegó de de, de la mejor manera el debate, se tardó 13 años en llegar a juicio eh, el Las familias afectadas, bueno, solamente siguió adelante Mierta Calvo y no pudo hacerlo como, como querellante, sino como víctima, dado que eh, el abogado que la patrocinaba en su momento eh, no, no pidió la elevación de, de la causa a juicio, no present, tampoco presentó pruebas, tampoco pre, eh, presentó testigos. Entonces... Sabíamos que había una, una situación muy compleja, que la causa estaba por prescribir, esa era la preocupación, sobre todo a principio de años de que la causa prescriba, pero así todo, eh, después de escuchar el alegato del fiscal, entendíamos que, bueno, que, que había suficientes elementos eh, que probaban la responsabilidad de, de las personas imputadas, de al menos de tres, y eh, con el derrame entonces escuchar la, la absolución la noticia de la, de la absolución nos, nos nos impactó no la esperábamos eh, vale destacar que, que bueno que también hubo un voto en disidencia el de la doctora delessio que ella eh, planteó que estaba suficientemente probada en eh, que la, el petróleo había salido de, del buque eh, tanque Ilia... y que había una responsabilidad del capitán y pidió una pena. Entonces eh, también destacar eso. Mientras los otros dos jueces entendieron que no estaba probado... que, que el petróleo había salido del buque... y que no y no había una responsabilidad de, de la tripulación... la jueza de Alesio... Eh, Sí, con las pruebas que había, eh, bueno, hizo una, una lectura, tuvo una, una interpretación diferente. Ese es un hecho para destacar. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, ya eh, tanto Mirta Calvo como su abogada Sonia Ivanov adelantaron que van a apelar esta sentencia. Así que eh, este caso no, no termina acá. Y, y bueno, y a pesar de, de, del fallo absolutorio, entendemos que, que igual marca un hito que a pesar de, de la lucha, muchas veces eh, en solitario, eh, de manera desigual, que llevaron adelante las familias afectadas, se pudo llegar a, a, a juicio, como decíamos, no de la mejor manera, pero después de, de más de 30 años de, de sancionada la ley de residuos peligrosos, de más de 100 años de actividad petrolera en Comodoro Rivadavia que este este derrame haya eh, sido llevado a juicio marca un hito. Es la primera vez que sucede en la historia de Comodoro Rivadavia y en la historia del país que un juicio un derrame de crudo en el mar llega a juicio. Entonces, ese hito más allá del fallo absolutorio sigue estando y eh, es importante tomarlo en cuenta porque como, como dijimos a lo largo de todos estos días como lo planteamos también eh, en el amicus que en el que participó el observatorio petrolero sur este derrame no es un hecho no fue un hecho aislado los derrames son recurrentes porque son parte de un modelo desaprensivo ante la vida entonces eh, esta lucha que, que permitió que este derrame haya llegado a juicio bueno y eh, nos deja una serie de, de aprendizaje, nos marca un hito para, para que las causas que se están tramitando eh, lleguen de otra manera a los debates y eh, lograr la justicia eh, ambiental por la que desde hace años venimos luchando. Es raro ver las calles de Argentina vacías. Ni nadie en la calle. Pero si mirás bien, puedes ver que las calles no están tan vacías como parecen. Mirá, en esta calle hay dos hermanas diciéndose cuánto se extrañan, aunque solo les separan dos cuadras. Acá hay chicos corrigiendo la tarea con sus profesores. Y en esta... Un policía pegándole a alguien de rapi. Tanto desarrollo inmobiliario o medio hacer. Y en esta... Hay dos empresarios especulando. Y una rata comiéndose una paloma, que a su vez es comida por un perro. Que está garchando con otro. Aunque solo le separan dos cuadras. mira en esta calle hay dos. Precarización laboral. Empleados de Movistar, trabajando con pocas medidas de seguridad. Total hay otros. Nosotros estamos trabajando para que vos puedas seguir haciendo tu parte. Estar en casa. En estos días se ha presentado en el Congreso Nacional un proyecto de ley titulado Ley de Conservación y Mejoramiento de la Fertilidad de los Suelos de Uso Agropecuario. El mismo proyecto de ley fue presentado por el diputado Pablo Torello. Le pedimos la opinión a Javier Sousa Casa Diño, ingeniero agrónomo e integrante de la red RAPAL sobre este proyecto. Buenas tardes a todos y muchas gracias por dejarme participar nuevamente en el programa. Me han pedido una opinión sobre la Ley de Conservación y Mejoramiento de la Fertilidad de los Suelos de Uso Agropecuario. Y bueno, me gustaría hacer algunas precisiones interesantes acerca de, de este proyecto de ley. ¿no? Eh, lamentablemente es un proyecto que, que confunde al suelo dentro de toda la vida que ese suelo tiene protozoos, bacterias, hongos, insectos, algunos perjudiciales, otros benéficos siempre de nuestra mirada, pero como en una orquesta promueven dos procesos fundamentales que se dan en el suelo. Uno es el de la humificación, la formación de humus a partir de los restos vegetales y después la mineralización de ...de ese humus y la transformación en nutrientes... ...dos procesos fundamentales que deben darse en el suelo... ...y que nunca pueden ser replantados con el aporte de fertilizantes. Entonces, la primera idea es la confusión que tiene esta ley... ...respecto de dos términos... ...sustentabilidad y sostenibilidad. La sustentabilidad hace a la recreación de las condiciones... ...que permiten la existencia de los agroecosistemas. Esto es diversidad biológica y nutrición adecuada de los suelos, que solo pueden darse cuando consideramos al suelo como un organismo vivo. Lo sustentable recrea las condiciones de existencia, lo sostenible depende del aporte permanente de energía externa, por ejemplo, a partir de los fertilizantes. Lo sustentable recrea las condiciones de existencia. La segunda confusión es confundir fertilizantes con abonos. Los abonos son integrales, el abono provee materia orgánica y con eso una gran cantidad de uh, minerales, una gran cantidad de elementos que pueden transformarse en alimento, en sustento, en comida, para esos insectos del suelo y después para las plantas. Los fertilizantes apenas aportan uno, dos, tres nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio provocando el desbalance en la nutrición de las plantas y con eso el crecimiento y el desarrollo. La tercera confusión es con eh, el tema de la fertilización versus la nutrición. Fertilizar no es nutrir, es como nosotros comer y nutrirnos. Podemos comer mucho y no nutrirnos. Un suelo podemos darle muchos fertilizantes y no nutrir ni a la vida de ese suelo ni posteriormente a la planta. Solo los abonos proveen de alimentación integral a las plantas. No solamente fósforo, calcio, magnesio, nitrógeno, los oligoelementos, los elementos fundamentales, sino más de 50 meso, macro y micronutrientes que la planta necesita para crecer y fundamentalmente desarrollarse. Cuando una planta come de manera desbalanceada, toma algunos nutrientes de manera desbalanceada, puede crecer continuamente puede tener abundantes hojas, puede tener un buen crecimiento celular, pero justamente ese crecimiento determina la imposibilidad de un buen desarrollo. Cuando las plantas toman mucho nitrógeno, crecen en abundancia, se reproducen mucho las células, pero las paredes celulares son delgadas y esto hace que, fundamentalmente, se genere una gran cantidad de azúcares libres dentro de la planta circulando favorables obviamente para la detección y después el ataque de insectos. Los insectos, los hongos, pueden actuar sobre las plantas donde estas tienen un crecimiento desbalanceado. Esto lo dice claramente la teoría de trofibiosis de Yabuzo. La teoría de trofibiosis de Yabuzo. ¿Qué podemos pensar? Bueno, fomentar la vida en el suelo más que los nutrientes específicos y fomentar la vida en los mismos suelos de los productores como rotando, como hicimos siempre agricultura y ganadería, vacas, ovejas pastando con decepciones cultivos como el sorgo, como la soja como el lino, cultivos como el trigo rotaciones para que quede mucha materia orgánica en los suelos y esto se transforme después en nutrientes a partir de los procesos de humificación y de mineralización asociaciones de cultivo, abonado los suelos con abono orgánico, estiércoles de animales, en muchas formas, y cada una dependerá de eh, los productores de la zona, de los lugares, de, los, uh, de la tenencia de la tierra, muchas formas de mantener la vida y la vida abundancia en ese suelo. Eh, me parece bueno discutir todos estos términos, fertilizar no es abonar, Comer no es nutrirse, lo que tenemos que hacer es que en el suelo haya vida y vida en abundancia. Mi nombre es Javier Sousa Casadino, soy el coordinador regional de la, acción, de la red de Acción en Plaguecidas y, y sus alternativas de América Latina, docente de la Facultad de Agronomía y ojalá que pase una buena noche. Piensen siempre en nutrir, nutrir a los suelos para nutrir a las plantas, para nutrirnos los seres humanos de manera balanceada, de una manera que, Eh, alejemos las enfermedades y promovamos la vida repito, en abundancia vamos a comer mucho y a no nutrirnos recibe mi corazón pachamama Ay Pachamama Ay Pachamama Ay Pachamama Ay Pachamama Ay Pachamama Bueno, muy interesante Silvio. Y recordamos que nos sigue auspiciando la granjita de rehabilitación Volver a Caer. ¿Qué nos enviaron esta vez Silvio? unas muy lindas macetas con plantines a identificar. Eh, y mirá, tienen pegados los rostros de Bob Marley, Kirk Bean, Sid Vicious. Muchísimas gracias. Y de chapa también unos móviles hechos con pañales usados. Muchísimas gracias, eh. Muchas gracias, una vez más, y ¿sí? siempre a la granjita de rehabilitación, volver a caer. Buscando una mirada desprejuiciada sobre aquellos que, bueno, en fin, es el eslogan. Che, Silvio, Silvio, mira sí. mira escucha lo que dice alicia bill mira qué interesante eh, te mando escucha es reseña de mi experiencia como voluntaria eh, para la vacuna de, de la COVID. cuando yo leí en el diario que necesitaban voluntarios para la última etapa de la vacuna, Eh, del laboratorio Pfizer y el límite de edad era de 85 años, no lo dudé, yo tengo 75. Pensé que podía ayudar eh, de alguna manera y estaba dispuesto a hacerlo. Lo consulté con mi médica clínica y mis hijos y me inscribí. Pasado un mes más o menos Eh, me llamó una persona súper agradable, Santiago, que me explicó detalladamente cómo sería el proceso que dura eh, dos años. Mi llegada al hospital militar fue en un taxi que me vino a buscar a mi casa. La organización es perfecta. Te mandan el taxi y te están esperando... Y te van llevando por cada paso de lo que está programado para ese día. Eh, primero tuve una entrevista con un médico que me cuenta, me lee, me contesta preguntas sobre lo que será el proceso del estudio. Eh, y finalmente hay que firmar un consentimiento... ...para participar en ese estudio. El tema que se vive en todos esos tres pisos que hay... ...en el hospital militar... Eh, ...dedicados a la COVID... ...a la vacuna de la COVID... ...es muy interesante es muy entusiasta, dinámico, la gente súper atenta eh, y mucho cuidado hacia los voluntarias, a los voluntarios. Ese primer día después de la evaluación eh, con preguntas, unas preguntas acerca de la salud si, si tuviste tratamientos con inmunosupresores o este Hepatitis, algunas enfermedades específicamente, <coughs> eh, medicamentos, eh, me sacan sangre después de haber firmado el consentimiento y me hicieron un hisopado. Estas muestras van directamente al laboratorio central de Estados Unidos, bajo un número, que es mi número, al que me otorgan a mí. Eh, después de darme una primera dosis de vacuna ese mismo día O placebo Nunca se sabe eh, eh, Tengo que esperar una media hora Para ver si hay alguna reacción inmediata Mientras tanto Me dan un dispositivo tipo un celular que es un diario electrónico que eh, todas las semanas a través de esa aplicación eh, tengo que reportarme eh, para ver si aparecen o no síntomas. Eh, también hay otras formas de comunicación eh, por cualquier problema que aparezca relacionado con la vacuna. La participación es voluntaria. Eso te lo repito en todo el tiempo y se puede dejar de participar en cualquier momento. Eh, hay mucha gente trabajando, eh, jóvenes, y eh, algunos están con unas tablets donde suben Toda la información que después recogen, antes de que uno se vaya, algunas, este, algunas informaciones. Y finalmente, eh, terminado ese circuito, me ubican en un taxi, que hay otra gente dedicada al contacto con los taxis, se hacen aproximadamente... 400 viajes por día de ida y 400 de vuelta, según me dijo uno de los taxistas. Y últimamente están trabajando también los fines de semana, porque hay como cierta cierto apuro, cierta premura en, en avanzar. Obviamente se avanzará lo que se pueda. Eh, pero realmente estoy súper contenta de haber eh, haberme decidido a participar y a medida que puedo hacer algo me da ganas de poder participar para eso. Eh, mira yo te voy a decir lo que lo, los datos que yo manejo que no que son este, o leídos en el diario o escuchados o demás el eh, quien patrocina este estudio es Pfizer y biotech de alemania que son los que financian este todo el estudio y eh, cuyo director eh, fue elegido, digamos, por ser la, la calidad este académica que representa eh, un investigador principal del CONICET como es Fernando Pollack y supongo que él habrá eh, referido a gente de su equipo, pero no lo sé. Sé que hay gente que se ha presentado a concurso... ...eso me llegó por otro lado... ...para cubrir cargos Dale, profesionales... Que eh, ...pero que si la gente es contratada... Eh, ...digamos en forma temporal o no, no lo sé... Eh, ...también es cierto que Pfizer... ...contrató una compañía de seguros local por cualquier eventualidad que surja en, en todo este estudio y con los eh, con las personas como eh, que somos voluntarias y en el único hospital que se está haciendo esto es en el hospital militar que también ha sido elegido digamos porque es un ...una parte, son unos tres pisos de un edificio... ...que están abocados a esto... Y ...que deben haber sido este, eh, alquilados o, o cedidos, no sé... Este, ...para eh, este trabajo... ...que en total va... ...digamos, está previsto que dure dos años... Eh, obviamente la vacuna va a salir antes si no estamos fritos eh, un saludo Alicia estás escuchando este programa en esta radio en el eres el En este dialo, dialo, en ese dialo, dialo, dialo. En este dialo, dialo, dial, dial, en este dial, dial, en, en dialo, en, en, en esta radio, este programa, dialo, dialo. Al señor oidor, al gobernador del Estado. Al señor Obispo, al señor Capitán General, al Virrey de la Nueva España, al señor Presidente de la República. Por mi grandísima culpa, se quedaron todos esos indios sin tierras. Me acuso padre de todo, de que fui de la Junta Repartidora de Tierras, falsifico las firmas y se cobró por los certificados de defunción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. La justicia se hizo conforme a derecho, al derecho de tener... Al derecho a la palabra. La palabra escrita. Porque yo estudié. Nadie me regaló nada. Es la selección natural. No es mi culpa que no quieran ir a la capital a formarse. ¿Qué vas a saber diferenciar la brosa entre derecho y leyes? Es mi profesión. Las leyes son para los pendejos. Por mi culpa. Por mi grande culpa. Andar defendiendo a los indios con lo de sus terrenos. Si son bien machistas. Sin papelito no hay tierras. Y con papelito en manos se las quité, pues la tierra es de quien la palabra. Además, viene empujando fuerte Margarita Zavala. Ya es tiempo de una mujer presidente. Por eso yo, Justina de los Reyes, licenciada, mujer empoderada, sea lo que eso signifique, voy a seguir empoderando a las viejas. Voy a a las viejas. Justina de los Reyes, licenciada en leyes. Apocalipsis de bolsillo, una adaptación radial de la novela La Feria, de Juan José Arreola. ¡Ay la chingué! ¡Despiértate narrador! De Juan José Arreola, próximamente en los mejores cines de este pueblo, ¡bien chido! Si por la palabra obtengo mis terrenitos, por la palabra me voy al cielo inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y, y vivir comprando y tirando y lo que estamos gastando es tiempo de vida porque cuando yo compro algo o tú no lo compras con plata lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar Para tener esa plata, pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar la vida, la vida se gasta, y es miserable gastar la vida para perder libertad. Buenas, ¿cómo andan? Acá Mariano Fernández, del Foro por la Educación Pública de la Comuna 10 y de la Multisectorial por la Escuela Pública. Queríamos contarles un poco de lo que pasó esta semana respecto de otro avance del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante el Ministerio de Educación que conduce Soledad acuña respecto del intento de la vuelta a la presencialidad en las escuelas porteñas. Esta vez el Gobierno de la Ciudad... ...presenta un protocolo para retornar a la presencialidad en plazas o en calles de la ciudad. Primero que nada destacamos que no es una vuelta a la presencialidad... ...porque no es para toda la matrícula, para todos los alumnos de la ciudad... ...sino, según dicen desde el gobierno, para aquellos alumnos y alumnas... ...que no han tenido ningún tipo de contacto con la escuela a esta parte pero lo que nos lleva a reflexionar es lo siguiente, ellos aún no han presentado los listados de los 6.500 alumnos y alumnas que dicen están en esta situación. Hasta el día de hoy, lo único que ellos manifiestan tener, y lo han hecho así trascender al Gobierno Nacional y a la cartera que dirige Nicolás Trota, es el listado de 1.500 alumnos y alumnas en este contexto, por lo que estamos hablando de 5.000 datos disponibles que se traducen en alumnos y alumnas, que aún no ha presentado y al parecer no tiene el gobierno de la ciudad. Por otra parte, también tenemos que decir que el gobierno de la ciudad se niega a recibir las 6.500 netbooks que el gobierno nacional puso a disposición con una precarga de saldo, ...hasta diciembre y ahora se extendió también por pedido del mismo gobierno de la ciudad... ...a estas netbooks, por lo que en un principio lo que habían manifestado desde la Ciudad... ...diciendo que había 6.500 alumnos y alumnas sin posibilidad de conectividad... ...se podría resolver, entonces no comprendemos también... ...por qué se niegan a recibir esta ayuda desde el gobierno nacional... Esta semana, después del rechazo que se produjo nuevamente el día lunes, eh, la ministra Soledad Acuña insiste en la presentación sistemática de protocolos para el retorno a la presencialidad de las escuelas públicas. Y bueno, seguramente se vendrá otro debate para ver cómo se continúa con esto, dado que dudamos, francamente dudamos, que el gobierno de la ciudad realmente tenga un interés serio por la educación pública en la ciudad cuando fue desfinanciando largamente el presupuesto educativo, sino que creemos que es una cuestión más marquetinera y electoralista eh, de cara al 2021. Recalcamos también que nosotros no estamos en contra del retorno a la presencialidad en las escuelas, pero de lo que sí estamos en contra es de exponer a las comunidades educativas, a nuestros alumnos, alumnas y docentes, y familias a contagios en un momento donde si bien está mesetada la curva de contagios en la Ciudad de Buenos Aires, aún permanece por arriba de los mil contagios diarios, lo que consideramos que no es de ninguna manera un momento prudencial para que se lleve adelante la vuelta a la presencialidad en las escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Foro por la Educación Pública Que siempre nos mantiene informados Sobre la situación de la, ciudad, de la educación En la ciudad de Buenos Aires Y hablando de este tema Esta cartera que lleva adelante la ministra Cunha Siempre me da risa la idea de que los ministros llevan carteras Además es como una cartera importante ¿no? Tiene los papeles más importantes que se puedan tener No como yo, que guardo tickets viejos en el bolsillo y en todos lados. Hablando de esta cartera de educación de la ciudad, tenemos un comunicado que dice Queridas familias, queremos contarles que la cooperadora de la escuela número 4 del distrito 16, Álvarez Tomás, es el nombre del colegio, esta cooperadora fue intervenida por el gobierno de la ciudad y desde el equipo de cooperadora de la fragata nos solidarizamos con ella. Ah, es otra cooperadora que se solidariza. La escuela conocida por todos como el ALBA, ubicada en el barrio de Agronomía, es uno de los establecimientos más grandes de la ciudad y es ampliamente reconocida, no solo por su nivel educativo, sino por el trabajo histórico que desarrolla su cooperadora, que tiene una trayectoria de 80 años. Gracias al trabajo de los cooperadores se ha puesto en pie una de las escuelas con mejores condiciones de infraestructura de la ciudad de Buenos Aires, destacándose por tener un natatorio propio. Y un comedor autogestionado que brinda alimentación de calidad a los 800 alumnos que asisten en doble jornada de establecimiento. Los invitamos a firmar esta campaña para reclamar no a la intervención de la cooperadora. Agradecemos compartir en sus redes sociales con el hashtag no nos roben la cooperadora. Y el otro hashtag con ese símbolo numeral fuera la reta del ALBA. Porque es el Álvarez Tomás del colegio. Muchas gracias y hasta el link que es imposible que se los pase en formato de audio de change.it fgsnb y a continuación escucharemos una entrevista que no fue realizada en este programa sino en, hasta que vuelvan los abrazos por Fernando Tevele y Rodrigo Ferreira a Eduardo Soares de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas ...por los posibles desalojos en los terrenos en donde muchas familias quieren vivir en Guernica. La Plata, provincia de Buenos Aires. Hasta que vuelven los abrazos. Por la retaguardia. Eh, las familias que están instaladas allí en una eh, toma de tierras en Guernica... ...que eh, hay algo que es unánime, digamos... Eh, le preguntes a quien le pregunte, te dicen que reprimir ahí en ese lugar a las más de 2.000 familias que están instaladas es, sería un desastre, digamos, sería un absoluto desastre, hay un montón de pibas, eh, este, hay un montón de niños y niñas, eh, entonces hay como negociaciones. Esas negociaciones... Pero básicamente el gobierno nacional pues, que apareció como, digamos, como abrigable concorredor. Y hizo un esfuerzo descomunal para sentar en la mesa en su momento a la intendenta del lugar, una típica casita dirigente del Partido Justicialista, de estos, de estos dirigentes feudales de la, del conurbano. ¿no? Este, esa reunión, que se supone que era de diálogo, la mujer rodeada de funcionarios municipales, nacionales y provinciales, amabó dos veces levantarse, macartista total contra la izquierda, Eh, y nos dijo ahí dos cosas primero que ella eh, le preocupa fundamentalmente los 18 cantes que rodean la toma, que para ella es su prioridad y lo otro que nos dijo es cuando yo llegué saqué a todos los fiscales que eran de la administración anterior y puse los míos hubo dos reuniones y antes de ayer hubo la última audiencia eh, donde estuvieron varios organismos de derechos humanos eh, estuvo la presidenta de la máxima autoridad del Instituto de Niñez de la Nación Eh, Marisa Graham, una muy buena funcionaria también que ha hecho lo que pudo en esta historia este, porque nobleza obliga, la gremial de abogados no es oficialista ni es del gobierno pero cuando hay que reconocer, hay que reconocer la verdad que estos funcionarios estuvieron en la primera línea eh, no hubo caso, el fiscal, el fiscal la, a mí no me importan los niños, no me importa que hay una orden de desalojo sea, ni siquiera les voy a decir a ustedes, aquí en la audiencia qué día y cuándo la voy a llevar adelante porque eso lo manejo con los jefes policiales y eso es un secreto de seguridad. Esa reunión eh, nuestros compañeros que tuvieron en esa audiencia pujaron por algo que la propia Cámara dijo que es que no se puede llevar adelante desalojos y antes establecer, como dice el protocolo de la Suprema Corte de Justicia, este cómo se va a reubicar a la gente y por otro lado eh, tiene que intervenir el este servicio local de niñez y tiene que dar una garantía de dónde van a ir los más de mil chicos que hay ahí, ¿no? Uh -huh. este, bueno, eh, el fiscal no aclaró, a eh, me importa muy poco él tiene una orden y cumple la orden que me importan los chicos, eso es un problema social, que eso de la política no es mi problema El fiscal es Juan Cruz, es, condomía al Exactamente, el juez ahí está dibujado con lápiz está dibujado con lápiz Entonces, y el fiscal responde a intendente como ella misma lo, lo reconoció en la reunión con, qué sé yo, 10 funcionarios nacionales y provinciales y municipales, más todas las organizaciones que estaban ahí. Extraño estar abajo esperándonos sé, a una hora, hora y media. Quiero que volvamos a ir juntos. Extraño las reuniones con tus amigos de primaria que cuentan como repetición las historias que vivieron. Yo lo que extraño es acariciar lo áspero de un contenedor. Extraño el cartón, entre pañales, una compu usada. Tengo ganas de ir a un casamiento con vos. Extraño ir a la verdulería y comer un tomate cherry o una uva cuando el verdulero no me ve. Tac, así de una, tac, sin lavar ni nada. Extraño eso que no, no pensé que podía llegar a extrañar. Chavo amor, te extraño mucho Alma Chota Un vino para el reencuentro Y como no podía faltar información sobre profesionales de enfermería Así es Se acerca el enfermero Leandro Uriona, del Hospital Tobar García, quien ya ha salido en varias ocasiones en nuestro programa. Escuchamos su testimonio. Bueno, espero que tengan buenas tardes. Este, soy Leandro, eh, enfermero del Tobar García, y quería invitarlos eh, a informarles que este primero de octubre A las 11 horas la enfermería va a movilizar, previamente va a parar, sí pero se va a movilizar a la Plaza de los Congresos y desde la 1 de la tarde ¿sí? se va a marchar hacia la Plaza de Mayo y de ahí a la legislatura porteña. Eh, el motivo del paro y la movilización de la enfermería eh, a nivel nacional, pero en especial en la ciudad, Eh, justamente es por los hechos eh, que ocurrieron el 21 de septiembre pasado eh, fecha en la cual hubo una gran movilización de, del personal de salud y de enfermería eh, por el día de la sanidad argentina en donde un grupo extensivo de enfermeros y de personal de salud, del equipo de salud Eh, ...marchó en una recorrida muy similar a la que se hará este primero de octubre... ...marcharon en paz, marcharon con sus ambos, marcharon con sus banderas... ...marcharon con eh, fotos de los compañeros caídos en todo el país... Eh, ...marcharon por pedir el reconocimiento profesional que se le está negando en la capital y en casi todo el país el reconocimiento profesional todos sabemos que viene de la mano de mejoras en las condiciones salariales y condiciones laborales eh, al enfermero hace décadas que se le exige pero no se le otorga nada se le exige como el resto de los profesionales se le obliga a, como el resto de los profesionales pero cuando tiene que haber una devolución de derechos no existe. Eh, al finalizar la marcha el 21 de septiembre pasado, eh, en la legislatura porteña alrededor de las 3 4 de la tarde, cuando ya se estaba cerrando la marcha formal, un grupo de enfermeros quisieron hacer entrega a la legislatura el pedido de tratamiento de nuestra inclusión a la carrera de profesionales de salud ley 6035 2018 y ante el pedido del mismo se hicieron ausentes los eh, legisladores del bloque mayoritario del PRO eh, no quisieron asomarse a recibir el petitorio el personal de seguridad tampoco quería dejar entrar a las compañeras. Eh, las compañeras intentaron ingresar con el peritutor en mano, porque fue con lo único que ingresaron en mano. Lo no ingresaron con palos, no ingresaron con piedras, no ingresaron con armas y entraron con unos papeles para entre ser entregados y ante dicha situación no solo fueron agredida físicamente por el personal de seguridad de la legislatura sino que además eh, la policía de la ciudad ¿sí? reprimió a los compañeros que quedaron afuera expectantes de estas tres cuatro compañeras que habían sido ingresadas hacia la legislatura y estaban siendo violentadas. Cuando las compañeras eh, logran forzar la salida de la legislatura, son golpeadas por la policía de la ciudad... ...y bueno, las imágenes fueron inundando durante esa tarde... Eh, ...los varios medios de, de comunicación audiovisuales, ¿sí? este, realmente el colectivo de enfermería... ...no esperaba eh, la masividad ¿sí? de, de los medios en aquel momento... Eh, y no justamente por eh, el hecho que ocurrió de, de violencia hacia las hacia las enfermeras entonces les reitero eh, los invito si ¿sí? este primero de octubre a, a parar y a movilizar si ¿sí? la enfermería lo va a hacer quienes nos quieran acompañar serán bienvenidos eh, lo que estamos pidiendo es el reconocimiento profesional a nivel nacional Eh, y en particular, acá en Ciudad, el ingreso a la carrera de Profesionales de Salud. Eh, marcharemos por los compañeros que han perdido la vida. Vamos a marchar por los compañeros que fueron... por las compañeras y compañeros que fueron violentados en la marcha de la semana pasada y marcharemos por el reconocimiento de nuestra profesión. Un grande. Es un llamado a todos los que disfrutan el sonido del motor. bocinas incorporadas. Ideal para marchas. A ver, es, es malo mentalmente, es físicamente todo, a ver, salí a caminar, salí a laburar. Hay muchísimos que estamos acá y ya que, que no... Son son excepción, que... responden al llamado de este motor. Nuevo Polo Virus 17A. El auto que hubiera usado en San Martín. Y viva la planta. Mi nombre es Leonardo Militello, de la Federación Foda, el espacio Defendamos los Clubes. Bueno, comentar un poquito cuál es la situación de los clubes, la lo que estamos atravesando en la actualidad. Eh, es una situación muy delicada, una situación muy delicada porque, bueno, venimos de cuatro años de, de abandono de la política deportiva en la Argentina y la situación de la pandemia ha profundizado los problemas los problemas económicos que, que, que, que atraviesan los clubes y esto sumado a que los clubes en esta última etapa hemos tenido que convertirnos un poco en instrumentos de, de, de, de contención social de ayuda a los vecinos de ayuda a la comunidad con compras comunitarias con reparto de alimentos con campañas de vacunación y eh, Recién en este momento desde el Gobierno Nacional se está pensando a, a implementar algunas líneas de eh, tarifa social, porque si bien los clubes se encuentran cerrados, las tarifas que hemos estado pagando han sido altísimas, así que esa situación se está tendiendo a, a, a regularizar, a normalizar. Eh, por parte del Gobierno Nacional también hemos recibido una ayuda Eh, importante pero que, que tiene que ver con obras de infraestructura que de a poco a la salida de la pandemia eh, se va a empezar a, a, a poner en marcha obras en los clubes que a su vez reactiven un poco la, la, la economía que permitan a los clubes crecer infraestructura pero también poner en marcha la, la economía a través de esas obras Así que, y por parte del gobierno de la ciudad, lo que hemos recibido como ayuda son este, cuotas muy pequeñas de emergencia, de dos cuotas de 60.000 pesos nada más para poder cubrir la situación de las de las, de las tarifas, que son altísimas, insisto, hasta el momento que estamos pudiendo acceder ahora en el último mes a, a, a la tarifa social lo que nosotros seguimos reclamando desde la Federación de Organizaciones Deportivas de la Argentina ofendamos los clubes es que la ciudad de Buenos Aires reintegre el presupuesto que tiene asignado los clubes anual sí eh, que no lo han ejecutado simplemente han sacado estas pequeñas cuotas de De, de emergencia con la excusa de, de la pandemia eh, pero no se ha puesto en marcha el presupuesto que tiene asignado para los clubes que pertenecemos al registro único de instituciones de la ciudad así que bueno esas son un poco las demandas que estamos llevando adelante en este momento recuperar ese presupuesto para los clubes, hoy más que nunca Uy, así se va, eh. Se termina esta misión Qué cosa, cómo pasa el tiempo, che. Parecía ayer que empezábamos a armarla. Bueno, en efecto, acá Google me avisa que era ayer que empezamos. Con tanto empuje, tantas expectativas, tanto corazón, ¿no, Silvio? Un programa muy comprometido, porque lo que hemos decidido es anotarnos en el INCUCAI como donantes de apéndice. Y así todo ya termina, fin un separador y sigue la programación de la radio a otra cosa mariposa por eso quiero invitar a quien esté escuchando a poner esta emisión como ringtone por ejemplo ese sería una forma de extenderle la vida ese milagro que es la vida siempre tan frágil y también quiero entregar a cada oyente un souvenir un audio que lleven para que, que quede algo de alguna forma un souvenir que pongan en una repisa a juntar mugre y el día de mañana lo tienen a la basura y se encarguen de que un camión lo lleve a González Catán o a José León Suárez lejos de casa cerca de casas de otros porque esa es la función purificadora que tiene el souvenir atraer la mugre del ambiente que si no se te puede acumular en el alma en la chacra y eso traería trastornos